Gire, uh, uh. Hora libre. La comunicación hace escuela. Hora libre. La comunicación hace escuela. Y comenzamos esta mañana con el programa de Hora Libre. Fue así que empezamos. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Estamos por FM Riviachuelo y este Hora Libre es el espacio que tenemos con los alumnos y las alumnas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Justamente, eh, aquello que se trata dentro de la escuela, aquello que se hace junto a los docentes, eh, nuestra intención es convertirlos en contenido justamente para radio. Y de eso se trata eh, este programa de Hora Libre. Nosotros somos un grupo de personas que participamos del programa REC, Radio Escuela Comunicación, dependiente de la dirección de inclusión de la Ciudad de Buenos Aires, y que hacemos... ...trabajamos contenidos de radio dentro de las escuelas. Y bueno, les cuento que a lo largo de esta hora vamos a estar con alumnos y alumnas haciendo este programa. Me acompañan Alejandra Zárate, de, de REC, que está eh, registrando cada uno de los momentos visualmente, ¿no? Este, para que salgamos todos re lindos en la página de REC. Me acompaña también Mariano Molina, que es el coordinador de REC, y mi compañera Eva González, que trabajó en el aula con los chicos que me acompañan hoy en esta mesa. Le agradezco a Alejandra Rojas, que nos está sacando al aire. Y bueno, mi nombre es Patricia D'Ambrosio, que también los voy a estar acompañando a lo largo de esta hora. Les contaba Les contaba que conmigo están eh, Hoy chicos grandes Porque muchas veces ahí aparecía la musiquita Me gusta la musiquita Sí, ahí vamos Ahora me siento como más acompañada Bien eh, eh, Decía que estoy acompañada No solamente por la música Sino por los alumnos de la escuela Rumania ¿Así se llama, Lucía? Sí, en el, en el número 17 Eh, por chicos de la NEM número 17 La Escuela Rumania ¿Cómo están? Bienvenidos eh, Vengo a la Escuela de Rumania eh, Estamos cursando quinto año En, en Comunicación Social Y eh, me han contado Fuera de micrófono Bueno, eh, primero los voy a presentar Está Lucía Hola Lucía, que yo la había nombrado recién Johnny, que se presentó recién Y está Aaron. A ver si te acercas al micrófono porque Ustedes están cancheros en el tema de la radio Ya han hecho otros programas Arón, decime nuevamente hola porque nadie te escucha Hola, hola. Bueno, ahí vamos Entonces, eh, les decía eh, Lucía, que ustedes son de quinto año Sí, de quinto año de la Orientación de Comunicación Social Bien, la Orientación de Comunicación Social Que no es cualquier orientación, ¿no? Se supone que los chicos de comunicación social están acostumbrados a hacer algo, ¿sí? productos que tienen que ver con eh, con los medios, o sea, todo lo que hacen puede ser pasado por algún medio, ¿no? Sí, exactamente, gracias a la profesora Eva González, que la tenemos como en, en, la en, oh, en literatura y en comunicación y en radio también. A, a ver, espera, eh, explícame esto, porque yo a Eva la conozco en una faceta. O sea, es la es, es una capacitadora de rec Sí, que hace radio Y en Rumania, ¿cuál es el rol que tiene Eva? El rol que tiene es profesora de literatura De comunicación Y bueno, la tenemos en radios también O sea que es completa en la Rumanía, Eva Bueno, ahí va eh, Bien por Eva Yo pensé que ella iba a trabajar con alguna de los O algún docente de ustedes radio, pero veo que no Que hace no. más allá de... Bien eh, Ella particularmente trabaja el tema de radio. Sí. sí. ¿En qué lugar hay un espacio definido dentro de esta escuela de comunicación social que se dedique a la radio? ¿Hay un estudio de radio? ¿Hay algún lugar físico en el cual ustedes van habitualmente? Básicamente en nuestro colegio no. Este, hubo hace un tiempo atrás un estudio de radio. Pero por modificaciones que hubo en el colegio Desapareció la radio Desapareció la radio uh -huh. sí. Y bueno, dentro de las evaluaciones que ustedes harán Al momento de, de, de terminar Que ya les falta nada Les falta apenas tres meses Para terminar sí. el quinto año Bueno, hubiera faltado, ¿no? En quinto año un estudio de radio Y la verdad que sí Porque es un, un buen lugar para nosotros Para poder desenvolvernos uh -huh. Bien Ahora que miramos para atrás, ¿no? Eh, que ya estamos casi en el final de, de la escuela secundaria, me les pasa a ustedes que miran para atrás, ¿qué les hubiera gustado hacer en la escuela secundaria y que les quedó como pendiente en el tintegro? ¿Qué les hubiera gustado, qué le agregarían a esa escuela secundaria que ustedes tuvieran? En realidad, básicamente, lo que tuvimos en eh, planes, digamos, este, los directivos, gracias a Dios, no... Nos dieron una mano, nunca nos dijeron que no uh -huh. en los proyectos que tuvimos, así que... Por ahora nada, sí algunas que otras modificaciones, pero no son fundamentales. Que sobre todo ahora que se está discutiendo lo que sería la currícula, ¿no? Eh, estamos discutiendo en las escuelas secundarias lo que sería la NES. Han habido muchas reuniones justamente para debatir los contenidos y las materias... Eh, que tendría esta nueva escuela secundaria, y entre ellos se discute el paquete de, de materias que debería tener comunicación social. Y bueno, yo esto lo cuento porque soy docente en escuelas secundarias, y hay mucho mucho para debatir en eso, porque de eso depende la, la, la formación de ustedes. Eh, ¿ustedes piensan ahora que están acá en la radio? ¿Que tienen elementos que antes no tenían como para hacer radio? <risa> Vamos, pueden decir sí o pueden decir no. De hecho, están acá. O sea, eh, ustedes me dijeron que trabajaron, que hicieron reportajes. A veces, aprender a hacer radio se hace sí, en el así, aire. Un poco haciendo radio, vas conociendo un poco los temas y... Te vas informando de a poco un poco más de lo que sabías antes. Uh -huh. ¿Y cómo es el tema de las otras materias? Ustedes tienen periodismo, eh, tienen comunicación, tienen diseño de sonido también en quinto, ¿no? Porque yo en una en una de las escuelas doy. ¿Ustedes sí, tienen claro. un taller de foto y video también. Taller de foto y video, claro. Bueno, el taller de sonido vendría a ser lo que es radio. Ah, claro, sí, yo también lo asocio a la radio Porque de hecho el diseño de sonido Tiene que ver con hacer archivos de audio, ¿no? Exactamente Y, y hacerlos con buen gusto, digamos Y Muy prelijitos buena. y que sea Hola Eva, ¿me vas a saludar al aire? Buen día, acá está la profesora <risa> irresponsable de estos chicos <risa> ¿Qué? Claro, yo te conocía en una faceta Ahora me están este, mostrando que tenés otras facetas Ya lo creo demasiadas. <risa> Bien. Eh, bueno, eh, estábamos con la, las cosas que ustedes hacen adentro de la escuela. Entonces tienen un taller de video y fotografía, tienen el, el taller de diseño de sonido. Uh -huh. ¿Y alguna otra cosa que les guste hacer ahí en, en la escuela, que ustedes particularmente tienen como, como un trabajo ahí, aparte del taller de radio? Un montón varios hacen un montón de cosas los chicos. Sí. Eh, por esto de las refacciones en la escuela, que no tenemos taller de radio, tampoco tienen kiosco y los chicos se encargan del microemprendimiento del kiosco. Ah. ¿Cómo es el tema del microemprendimiento? O sea, ¿tienen el kiosco paralelo ustedes? Sí, porque yo entré a en la escuela el año pasado y, el año, y, y estaban haciendo modificaciones uh -huh. y se ve que estaban... El kiosco desapareció y este año implementamos el kiosco para juntar plata un poco para la fiesta de y para otras cosas materiales y también estamos haciendo ahora en vez de hacer radio pasamos música en los recreos ah buenísimo para bueno, que un poco, estar... sea un poco de ruido no sí, sí. <risa> claro bueno. cambia totalmente los recreos la música sí ya lo creo no El elaborando las aperturas no Porque... Mañana y como tarde eh, van a tener su propio programa de radio, entonces en esos dos minutos de recreo tienen una forma de presentar. Ah, Ahí han tirado varios nombres y estamos... A ver, ¿me pueden contar alguno de los nombres? Solo para copiarme nada más. Y acá habíamos eh, un grupo había hecho un nombre que era Rock and Room, sí. o sea, rock y una música de rumania. Ah, claro, rum de rumaña, no eh, rum de la bebida no. alcohólica. Qué mal pensado, o sea. <risa> <risa> Pienso en eso. <risa> Primero, sí, está bueno ese, ese me gusta, le pongo un voto. ¿Qué otro? el tema eh. es que en el colegio como que muchos no les gusta rock y viste se quejan pero ah. ahora queremos poner un poco de rock al, al colegio más que claro nada. cómo sería eh, ¿qué, qué ritmo se usa ahora este eh, reggaetón reggaetón pub, bachata esas cosas eh, que sí. también otro de los grupos propuso buena vibra Eh, uh -huh. a lo mejor no es así Es como una frase hecha Pero hicieron toda una dramatización Que son todas situaciones de escuela uh -huh. ¿no? Donde dice Bueno, ¿qué pasa esto? Buena vibra, ¿no? O sea, claro. Está muy chistoso Bueno, habrá es que, que es... hacer muchos separadores después Claro, el buena vibra Es más que nada Una onda reggae, digamos Claro, para aquellos fanáticos del reggae Exactamente, mm. yo soy una Ah, muy bien, yo también, a mí me gusta mucho el Los reggae Los chicos del turno de la mañana propusieron eh, media falta ¿sí? Ah, sí. claro Tan necesaria Sí, sí, sí No, claro, eh, cuestiones referidas a lo que es la, la escuela, sí, decime eh, ¿Algún otro que haya quedado por ahí? No, me, me gustó igual el primero, ¿eh? El primero le pongo un voto Ay, está ay yo quién soy para elegir <risa> No, no, pero está bueno ¿no? Está bueno eh, sí. mm. así que así. Bueno, eh, los chicos tienen una trayectoria en radio Porque han hecho muchos trabajos Más allá de trabajar con Eva adentro de la escuela eh, Han hecho programas de radio para Farco eh, eh, Y bueno, ellos han hecho varias investigaciones entre las cuales está el tema de inundaciones, está el tema de discapacidad y, eh, e inclusión. Eh, digo, son temas que a lo largo de esta hora vamos a ir transitando. Yo les propongo para poder organizarnos, escuchar un tema musical y después largamos con el primer tema de investigación. ¿Les parece? Vamos a la música. Jeg er ikke Falla. Se lo hago en la arena y la orilla en la playa para que nunca se olvide. No te sientes, no quiero preguntarte nada más por hoy. Y solo espero que me digas la verdad de la situación. Te pones de yarda cuando suena mi canción. Privava, vamos a darle duro, duro pa' que se sienta. Te lo pongo bien claro, pa' que claro me entienda. Voy a darle duro para que no. Riachuelo 100.9 Seguimos en Hora Libre ¿Y qué tema escuchábamos recién? Tú me sientes de Ñengo ¿Tú? Flow Tú me tientas Tú me señora. tientas Ahí está él, él la corrigió porque lo eligió él Exactamente ¿Ah? sí, sí. <risa> Vamos, Johnny. ¿cómo es este ritmo que siempre me olvido? El que el de reggaetón. El reggaetón. No sé por qué no me queda en la cabeza, porque yo soy del rock. El de reggaetón, otra época. medio rap. Ah, claro. Me suena más a, a rap sí. por la forma de, de cantar así rápido. Bueno, comenzamos entonces formalmente a, a transitar lo que los chicos investigaron, los que los chicos trabajaron. Y en uno de los programas que hicieron en la Red Farco, en la Federación Argentina de Radio Comunitarias, ¿sí? eh, ellos hacen, hicieron un programa que obviamente después, eh, a lo largo y a lo ancho del país, muchas emisoras toman y vayan a saber dónde salieron ustedes, ¿no? Eh, ¿Por qué provincia argentina? ¿Sabían esto, no? Sí. <ríe> ¡Qué chucho! Y la verdad que sí, siendo la primera vez, porque fue donde empezamos, así que... Claro, muchos nervios Muchos nervios, claro, sí. claro Bueno, entonces, en aquel programa ustedes habían hablado del tema de las inundaciones Sí, que había sido muy reciente en ese tiempo el, el tema de las inundaciones sí. Claro, recordémosles a nuestros oyentes que eh, ya hace un par de meses hubo una... una sí, sí. Claro, fue catástrofe, ¿no? Pero eh, una lluvia No, no es que vino un tsunami, medio una lluvia. Medio, medio diluvio. Sí, bueno, medio diluvio. ¿Y qué pasó en la ciudad de Buenos Aires? Se inundaron varias zonas, como Juan Bejusto, la parte de Riñer y por ahí. Estaba uh -huh. todo inundado. Creo claro. que esa parte fue en la que menos salieron en los, en los medios de comunicación. Si no, creo que la mayoría estaba embocado en lo que era La Plata. La Plata, claro. Ahí sí, bueno, murieron personas, Este fue un desastre. Totalmente. Lo, lo que provocó una lluvia, ¿no? Porque uno ve en la televisión otro tipo de catástrofe, es un tsunami, entonces dice, bueno, murieron. Pero una lluvia lo que hizo con, eh, con esa gente. ¿eh? Exactamente. Y entonces en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué es lo que pasó y en dónde fueron los focos más catastróficos? Y lo que sería Barrio Mitre. Uh -huh. eh, Barrio Mitre, ubicame geográficamente, cerca de qué sería, para que la gente tenga idea. Del dot, atrás del dot, creo. Del shopping. Del shopping, sí. sí. Que ahí también se hablaba de otra cosa, ¿no? Como que el, a raíz de la construcción del shopping... Del shopping, claro. Se habían hecho mal los, los desagües, algo por el estilo, ¿verdad? Sí, fue algo parecido, sí, algo similar, pero... Eh, hubo nosotros eh, nos invocamos en, para ayudar a la gente que, que había quedado eh, mal posicionada así que después otro de los barrios también fue Sildañez uh -huh. que juntamos hicimos una campaña en el colegio para recaudar eh, mercadería no percedera, ropa uh -huh. para poder ayudar a toda esa gente. Claro. Digo, ¿cómo, ¿por qué se movieron ustedes, más que nada, a hacer esta tarea? ¿Fue porque lo veían a través de los medios y se conmovían? ¿Porque algún compañero o compañera estaba sufriendo en carne propia esta situación? ¿Cómo fue que se les ocurrió movidos? ¿Por qué? Fue un poco por los medios, porque justamente estamos estudiando esa parte ese tema de inundaciones. Ajá. Y como que nos concentramos más en ese tema y decidimos ayudar a la gente que necesitaban Eh, mat cosas materiales o comida ya que claro. había sufrido eso claro, claro. y nos pusimos a buscar lugares en los que estaban demasiado inundados y concentrarnos ahí ahí y hablar con las personas a ver si que, que necesitaban ayuda ustedes fueron al, al lugar y charlaron con la gente no no tuvimos esa posibilidad mm. Pero este fue todo más por la profesora que mm -hmm. nos decir que tenía una compañera creo Y nos ayudó ahí a hacer más o menos el trabajo y, y ver dónde enviar las cosas. Claro, está bueno esto de no ver una, un tema desde lejos, sino de alguna manera intervenir. En el caso de ustedes, no solamente investigaron, sino que colaboraron. Claro, en realidad lo que es el Colegio Rumania. Eh... ¿A todo el colegio participó de esta movida? Eh, en realidad, el quinto año fue los que se encargaron de recaudar uh -huh. y los demás de compañeros digamos el resto de, del colegio fueron los que trajeron las cosas que nos ayudaron igualmente nosotros tenemos pegado un colegio que es este, el CBO sí Que hay un profesor ahí también que se encargó de de recaudar por sus medios viste y para ayudar a la gente se siente bien no después sí se siente algo bien bueno. sí aparte ya creo que es todo el colegio en realidad uh -huh. no es, Somos bastante solidarios digo yo. Buenísimo, pero eso eh, no es así Que se genera espontáneamente es el, es el trabajo Es charlar los temas Porque uno no es naturalmente solidario Es una construcción Que se va haciendo, ¿no? Claro, sí, bueno, básicamente En nuestro colegio Hubieron pocos casos De gente que quedó Sin, sin, sin casa Sin mm. materiales, sin nada entonces tratamos de ayudar también a esa gente que era de nuestro colegio claro así que y bueno y ya que está ¿por qué no ayudar a los demás también no claro está buenísimo hay chicos pero que de que son vecinos del barrio Mitre por esa zona sufrieron o, o de otro, otro de otro barrio de otros Yo, barrios algunas mm. casas que estaban ponerle mal construidas y y se les metía el agua y Claro, y los pechos par... que sí, se pasamos por los cursos a preguntar y a pedir un poco de ropa y el que necesitaba de ahí le lo llevamos en algo. Sí, sí qué bueno, ¿no? Qué bueno. Muy qué buena, buena la respuesta la respuesta de la gente también. Buenísimo, ¿no? Pero digo, ustedes quinto año que son los más grandes que organizaron la movida, que salió bien, que tuvieron aceptación sí. del de... está bueno. ¿Ah? sí muy bueno lo bueno es que estuvo la gente los, los chicos del colegio quisieron participar uh -huh. y no fue que dijeron nada no, que, que no quieren ayudar ni nada claro eso es lo que creo que bueno, al menos a mí en mi caso en mi caso particular me sorprendió no no esperaba esa actitud de la gente quizás más de los chicos viniendo de los chicos que por ahí mucho no les interesa pero la verdad que me sorprendí Claro, viste, a veces parece que no les interesará nada y, viste, falta que alguien mueva claro. para que se agite todo y, y sí. se sumen. Así que, bueno, me gustó. Bueno, eh, vamos a la parte de la investigación, porque esta es la parte que ustedes operaron con esa situación. Sí. Bueno, tenemos dos audios de, quién? ¿De un profe, ¿no? Sí, sí, de Gabriel de Vela, que uh -huh. es profesor del IUNA. ...de la Universidad de Morón y forma parte de la organización Salvar a Floresta. Bien. Eh, este audio es en el cual, bueno, eh, el profesor va a hablar sobre... ...cómo tomaron los medios este tema, ¿no? Eh, sí. Vamos a escucharlo y después los comentamos. En las inundaciones, o sea, como Salvar a Floresta... ...en este momento está apoyando a la gente de, del Corralón, el Corralón de Floresta... ...que es donde se están reuniendo todos los sábados... ...donde aportamos justamente los conocimientos que nosotros llevamos ahí, especialmente en mi caso, dado que en el 2001, después de la inundación fuerte que hubo en la zona de Belgrano, me, me tuve que especializar corriendo sobre esos temas, y bueno, eh, llevamos nuestro conocimiento para demostrar que eh, la inundación de, de toda esa zona, y la inundación del Maldonado no fue un accidente, nosotros tenemos la posición que fue provocada, provocada por eh, posiblemente una obra mal hecha, de puertas cerradas, no sabemos si a propósito o no, se, se, de, se está pensando, o sea, la gente está pensando, la gente del barrio, que por salvar unos barrios inundaron la floresta, eh, y hay un montón de situaciones, bueno, es lo que estamos viendo, estamos viendo los planos, estamos viendo qué pudo haber fallado para eh, tener semejante inundación, Ten en cuenta que floresta es una de las tierras más altas de, de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, esta última, las del 2 de abril. Eh, o sea, ¿por qué se inundó lugares donde nunca había agua? Lleva a haber más de un metro, un metro setenta de agua, o sea, ¿cuál fue el problema?, Eh, esa cuenca, la cuenca del Maldonado, eh, y tuvo un muerto, que es en el barrio de Villaluro, esta persona que murió llevando al perro. O sea, hay muertos, o sea, no es gratis esto que pasó. Y bueno, eh, la intención nuestra es investigar técnicamente qué, qué pasó. Si te digo, sigue habiendo reuniones, su, eh, supuestamente esta semana se hicieron una presentación judicial en la Defensoría General de la Ciudad, dado que hay una Defensoría que se está encargando de estos temas. Eh, sí, se siguen reuniendo todos los sábados, se están yendo a reuniones están armando una manifestación para el mes de junio para mostrar que realmente todavía hay gente que está sin luz, que hay gente que perdió muchas cosas, eh, que todavía hay grupos electrógenos dando vueltas por el barrio, enormes grupos electrógenos, por ejemplo la, la, el colegio Castañeda está funcionando con un grupo electrógeno, y bueno, todavía la gente se está movilizando. Y desgraciadamente salió de los medios el hecho de... Que apareciera lo que fue el gran problema de la plata, un poco lo tapó. Otro to, otro tema, conociendo a los medios, normalmente al jefe de gobierno, o lo que hace mal el jefe de gobierno nunca se lo ve. Cuesta verlo, salvo que uno camine en la ciudad y lo vaya viendo. Es muy difícil encontrar en los medios algún problema. Y bueno, es todo un problema de infraestructura. Eh, cuando una, cuando se produce inundación, hay que averiguar qué fue lo que provocó. Primeramente, eh, por ejemplo, la red de, pluvial de la Ciudad de Buenos Aires soporta, estando en buenas condiciones, 35 milímetros hora. Eh, este año, como el año pasado, la ciudad dejó de informar los milímetros hora, si no informa eh, 150 milímetros en cuatro horas. Entonces, claro, el número 150 asusta, pero si lo dices en cuatro horas, eh, fue menos, o sea, fue mucho menos de 30 milímetros, un poquitito más de 30 milímetros. Entonces está habiendo esa desinformación. Además, por ejemplo, el Maldonado, como se tapó, habiendo una obra nueva, es algo que, que ya nos llama la atención. Eh, todos sabemos el problema del Medrano, el Medrano desde, está teniendo una falta de, de mantenimiento impresionante. Hay fotos de, del 2009, donde hay una persona parada arriba de la basura, de un lecho de basura, donde la sección del túnel está casi el 50% tapado por basura. ¿Eh? O sea, hay una falta de mantenimiento. Todos sabemos que esta red funciona con 35 milímetros hora superaste los 35 milímetros en una hora, se va a inundar, porque más no aguanta. Pero cuando llueve 10 milímetros y se te inunda y el agua no se escurre, significa que los conductos están tapados, que hay una falta de mantenimiento. En las inundaciones, o sea, como salvar a Floresta, en este momento está apoyando a la gente de, del Corralón, el Corralón de Floresta. Y ahí escuchábamos... ¿Me repetís el nombre de, del profesor que estaba hablando? Gabriel de Vela. Gabriel de Vela, era quien de alguna manera hacía un diagnóstico de la situación. Es como que tuvo varias partes este informe que ustedes hicieron. El diagnóstico de qué pasa cuando no hay mantenimiento, cuando no hay eh, no se trabaja sobre cuidar determinada boca que va a desagotar determinadas zonas... ¿Cuál fue la visión de los medios de comunicación sobre el tema? Y en este punto hablaba de lo que vos mencionabas, Lucía, hace un rato, ¿no? En medio que el tema fue tapado por la plata. Sí. Y hay ciertas zonas que parece que no hubiera pasado gran cosa, y sí pasó gran cosa. Y de alguna manera eh, también hablaba de cuál sería la solución a este problema, ¿no? Y el tema del mantenimiento es fundamental. Sí. Como muy completo. ¿Cómo, ¿Cómo conectaron a esta persona este que, que charló con ustedes? A través de la profesora. Uh -huh. eh, habló con él. Claro. Que le dejo para un día que vaya al colegio y le pudimos hacer la entrevista ahí. acércate más al micrófono porque tenés la voz bajita y no se te va a escuchar y los oyentes quieren saber cómo hicieron esto. Uh -huh. A la, gracias a la profesora, que la profesora lo, lo habló con Gabriel de Vela, lo llamó y mm. le dijo si podía venir un día al colegio. Y ahí le podemos hacer la entrevista y sí. hacerle varias preguntas. Eh, por otro lado, esto fue un material que ustedes hicieron para el primer programa de Farco, ¿no? Recordemos que ahora sí ya están algunos de los temas que mencionaba Gabriel solucionado, porque... Digamos, ya los colegios no funcionan con grupos electrógenos, hay luz. O sea, ya esto pasó en abril, creo que mencionó, ¿no? Sí. En algún momento. Pero bueno, fue un, un problema que perduró durante mucho tiempo, ¿no? Y sí... Eh, no, el tema de la luz, de la el, luz el, claro. el, el, el de la reconstrucción de, de lugares que habían sido desbastados por, por la tormenta esta... Sí, básicamente nosotros también, después de varios casos que hubo, como que se fue tapando y tratamos de mantenerlo en pie, ah. porque hubo gente también que no quizás no pudo recuperar lo que había perdido sí. y sin embargo por una cosa u otra que pasó, este, como que fue tapado el tema. Claro. Nosotros más que nada mantenemos de, de tenerlo presente. No, y también como prevención. Como prevención, más que nada, exactamente. Por vale. el tema que este, estar prevenido por si vuelve a pasar. El, el tema es, y, y creo que Gabriel, quien hablaba recién, Gabriel de Vela es, sí. eh, eh, mencionaba, fue una tormenta fuerte, pero una tormenta. Una tormenta. ¿no? Estamos expuestos a tormentas permanentemente. Oh. Claro. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la medida de tormenta que va a provocar una, una inundación. Sí, sí. <risa> Esto era lo que decía que había que tener en cuenta, que no era algo a no tener en cuenta, sino era muy importante saberlo y prevenir. Ah. Sí, sí. Así que, bueno, así algo más me queda con el tema de inundaciones que ustedes quieran mencionar, si no mandamos otro tema. ¿Quedó algo pendiente en el tintero? No, creo ¿No? bueno, que no. Vamos a escuchar un poco de música y luego seguimos. Vuelves del alto, la fiebre volverá. Seguimos en Hora Libre. ¿Y cuál era el tema que escuchábamos? Corazón delator, de Soda Estéreo. Bien. Bueno, tenemos una comunicación telefónica. Qué nervios, porque los chicos van a entrevistar a alguien al aire. Así que yo los voy a ayudar un poquito. Por primera vez. Claro, por primera vez. Bueno, estamos con Alexis Valido. Él es, este... A ver, ¿lo, puede... ¿lo presentan ustedes? ¿Sí? En... A ver, dale. Trabaja en la Ruta, en la ropa, en gente sexy. Sí. Y tenés que, tenés que acercarte más al micrófono, viste, esto se aprende sobre la marcha. Entonces, Alexis Valido, trabaja en la rock and pop, en el programa Gente Sexy y uh -huh. bien, y también en la red de Rosario. ¿Sí? ¿Querés venir acá a sentarte al lado mío a ver si con este con este este micrófono funciona mejor? Bien, le damos la bienvenida. Hola Alexis. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Viste, estamos haciendo un programa en vivo y no es fácil cuando es la primera vez. No, no es sí, <risa> ¿Vos sé. qué decís? No, ya sé, ya sé, ya estuve ahí yo también. Eh. ¿Cómo va? Bien, bien, bien, todo bien, por suerte. Todo muy bien. Bueno, hay una parte de la presentación que no la hicieron los chicos y es que vos sos ex alumno del Rumania, que es la escuela de ellos. Ajá, sí, sí. ¿Sí? sí. Así es. Así que la escuela es una escuela en comunicación social y hasta que ellos piensen la pregunta, yo te voy a preguntar como profesora, ¿cómo impactó eh, haber sido alumno de un bachillerato en comunicación social para lo que sos hoy? Eh, y la ¿Impactó, verdad... o no, pregunto, qué sé yo. Sí, no, no, no, pero la verdad es que digamos después de, de, es es una ficha que que, que te que te empieza a caer después de un tiempo, ¿no? Uh -huh. Eh a lo mejor los primeros años quizás uno piensa que que, que por ahí eh, todo lo que vio en el colegio no no no digo que no servía para nada sino que era como bueno es es un, Fue es una un pues, claro es como es, mm -hmm. es un es un instrumento es como un material bastante accesorio que está buenísimo de leer sí. y es como es, está bueno para estar para estar ilustrado y de repente Eh, cuando empezás a, a, a, a laburar en los medios y de repente te, te das cuenta de que una yo cuando ingresé a laburar en, en medios ya sabía cómo se cómo funcionaba no solo una radio uh -huh. por, por por más este amateur que fuera, sino sí. que también tenía sabía cómo funcionaba una redacción, sabés cómo funcionan determinados, sabés cómo funciona un programa de tele. Uh -huh. Eh, y ahí sí, digamos, eh, eh, toda esta cuestión del, del, del bachillerato o, o, el, o, el, o la orientación que seguimos en, en el secundario eh, nos solucionó un montón de, de, de problemas a la hora de empezar a, a laburar o, o, o como que ya había cierta experiencia que uno tenía. Claro. Más claro. allá del que los nervios son siempre los mismos, uh -huh. pero el... Digo, el, el ay, Ponle... No era lo mismo que nada. Sabíamos de qué estábamos hablando. Sí, sí, sí. ¿eh? sí. ¿Cómo eran los lugares? Bueno, eh, Alexis, primera pregunta que te hacen los chicos. ¿Estamos? Sí, sí. A ver. ¿Se animan o no se animan? Bueno, el tema, sabes, Alexis, que eh, es eh, el tema de eh, los consumos culturales, los consumos mediáticos a través de las nuevas tecnologías. Uh -huh. Y digo, ¿cuál es la diferencia entonces que hay entre escuchar radio por internet o de forma tradicional? ¿Cuál es el impacto de, de las nuevas tecnologías en esto también de ser receptor pero también emisor? Porque hay una vuelta a través claro. de, de, de las nuevas tecnologías de parte de los oyentes o de los eh, televidentes o de, de parte del receptor, ¿no? Sí, últimamente yo veo que, que, que los medios están como más, concentrados en, en como que, que buscan se dieron o se dieron cuenta de que el el rebote más grande está dentro de las redes sociales uh -huh. y, y como que lo que se busca por ahí es eso no eh, yo inclusive viendo ya inclusive viendo los programas cuando eh, directamente ya ellos están tratando de instalar por ejemplo un hashtag en Twitter para que la gente que vea el programa lo comente a través en ese hashtag de Twitter y la gente que eh, no no tiene idea de lo que es Twitter pueda entrar a ver de qué están hablando en realidad para mí es es como que es, eh, el, el lo que sería el rating no uh -huh. fundamentalmente yo lo veo mucho con lo que es eh, el programa los domingos a la noche no entre el programa de la nata y y, y, y, y la emisión de 678 pegada al fútbol no sí. en donde los dos tienen por ahí su propio hashtag por ahí abordando el, el mismo el mismo tema, eh, pero eh, me parece que eh, se disputan no solo el rating dentro de lo que es la televisión, sino también a ver cuál llega a ser, por ejemplo, digamos trending topic. Y, y hoy en día también, eh, inclusive la radio está, están pensada en, en muchos aspectos para que para que sea escuchado online. El único claro. problema eh, con la con la radio es que Eh, el rating todavía no no hay forma de medir el, el la cantidad de conexiones online que te están escuchando y eso no tiene impacto en el rating, eh, claro. sigues, o sea, las mediciones siguen siendo con la sintonización de radio, entonces eh, es como medio extraño porque probablemente uno tenga un programa un poco más escuchado de lo que dice el rating o bastante menos escuchado de lo que dice el rating, pero... Eh, digamos eh, ese eh, esa in, eh, incorporación de lo que es el, el medio digital uh -huh. todavía no se hizo dentro de lo que es la radio. Todavía la tele no no tiene consumo tan masivo lo que es online como lo que es la radio. La radio sí que se escucha cada vez más este sí, online. Sí sí. sí, sí, sí. Bueno, vamos con otras preguntas. Bueno. Dale, Lucía. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Este, ¿tenés alguna anécdota en donde te haya sorprendido con algún comentario un oyente? Con eh, bueno, algún comentario sí, sí, muchas veces, muchas veces. Eh, lo, el, por lo general el oyente, dentro de la, las cosas que hago yo, es como que está también muy atento no solo al, al dato, sino al, al, a aportarle algo al dato por ahí. Y me ha pasado de tener oyentes... Eh, de tener oyentes o, o, inclusive de, de de mi sección de gente que por ahí es o sea, es muy grosa y que yo he admirado mucho de, de, desde te digo, no sé, desde los, los pibes de, de Ataque 77 o los decadentes o hasta hasta Bebe Sanso o un montón de, de, de periodistas dentro del palo del, del rock y de la música que son también que yo los leía bastante hace un par de años y hoy en día ellos me están escuchando a mí eh eso es lo que me lo que más me sorprende es eso que cuando estás en una radio que tiene un alcance bastante grande uno no termina de tomar noción de, de cuán grande es el alcance eh, porque digamos para mí es siempre fue lo mismo o sea yo nunca me, me creí o nunca entendí o nunca quise pensar en eso de la magia de la radio para mí siempre fue ir a un estudio y hablar como si estuviera con, con mis amigos y, y Y hablando de algo como si yo lo, se lo estuviera presentando a mis amigos y y, y y lo de los oyentes, bueno, justamente es eso, o sea, uno no, yo no, no termino de tomar no sé, conciencia de que hay oyentes del otro lado o, o al menos no lo termino de tomar de conciencia de que cualquiera puede ser oyente y no necesariamente, no sé, un pibe como yo que escuchaba la rock and pop, sino que hay un montón de gente que yo respetaba mucho y que que admiraba o que respeto y que admiro mucho y que siguen estando ahí bien vamos con otra pregunta te va a preguntar este Johnny hola hola cómo estás Johnny bien vos bien bien todo bien cómo se acercan los oyentes a tu columna durante el programa o a través de la página web no depende depende cómo cómo se esté llevando el tema de las columnas por ejemplo cuando cuando hago los móviles Por lo general los oyentes vienen a donde sea que esté y me buscan. Eh, y cuando estoy, estoy haciendo, eh, o cuando estoy en el estudio o en el programa, eh, por lo general por redes sociales, más que nada. Eh, eh, pero lo que pasa es que también cuando vos pedís que alguien llame, por lo que sea, que llamen, eh, también eh, se acercan bastante. Eh, pero por lo general eh, dentro de lo que es la, la sección del fallo ranking este yo lo eh, se, se ve mucho el, el impacto no solo de la sección sino de la cantidad de oyentes y de la gente que está hablando del tema dentro dentro de lo que es este las redes sociales ahí es como que tanto el, el Facebook como el Twitter están así a, a pleno mm -hmm. Con respecto al Facebook o al Twitter, ¿vos pensás que los oyentes tienen ahora como otra costumbre esta de, de alguna manera, participar más? Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar esta cuestión de locución estábamos acostumbrados a hablar para un oyente más pasivo, ¿no? Para claro. alguien que estaba en la casa. Sí, sí, sí. Sí, lo que tiene, lo que tiene eh, o, o lo que yo veo de, de, no solo de Twitter, sino que más que nada en Twitter, ¿no? Porque en, en Facebook es como más... Eh, es como que uno se puede explayar más pero en uh -huh. Twitter digo eh, la, en Twitter lo que para mí hizo es eh, establecer en, en un lenguaje de ceros y unos uh -huh. eh, cierta igualdad entre cualquier eh, entre cual cualquier tipo que quiera estar participando en un medio la única diferencia es que Eh, Real puede tener dos millones de seguidores y uno puede tener 30 uh -huh. pero eh, en definitiva es lo mismo, es un usuario mismo. que eh, puede responder o no puede responder. Entonces esa inmediatez, esa inmediatez hace que que uno también, o sea, cuando empieza a ver que están hablando de lo que está haciendo, creo que que, que, que alimenta un poco también esa inmediatez para que en definitiva Eh, el, el digamos la parte de lo que es el, el el segmento de los oyentes no solo sea durante el programa o sea no no solo haya una parte en lo que los oyentes llamen el programa sino que a través de los oyentes se construya por ahí el impacto del programa es decir cuando un programa cuando un programa no sé a nosotros nos ha pasado estando en blue que una vez hice una columna que Tuvo de, de, determinada repercusión que metimos, o sea, de, dentro de lo que era Twitter, metimos como, no sé, como cinco o seis trending topics de Argentina y dos o tres mundiales. Entonces, uh -huh. a, a raíz de eso es como que el programa empieza a, a, a ver eh, en resultados inmediatos sin esperar. O no, sí. sea, también es una herramienta para ver cómo fue el programa, porque sin, sin tener que esperar la planilla de Ivoque uno ve cuál es el rebote que tiene en lo inmediato y en lo más a mano que tiene la gente que te está escuchando, que por ahí está en la oficina o en la casa y tiene mm. una computadora. Alexis, te agradecemos mucho esta comunicación. A nosotros, si nos está yendo el programa, bueno, no, no hay eh, nos reencontramos en cualquier momento dale. cuando queramos saber más sobre el bueno, tema. Chau, dale, chao chau. Cuando gustes. Un beso grande. Ya nos estamos yendo, pero no queremos dejar un audio que tenemos, justamente porque tenemos un audio con el campeón, con Maravilla Martínez, que fue padrino de qué? A ver, contame, de la asociación Lucy. Cades. Y los chicos trabajaron sobre el tema de discapacidad e inclusión. Y bueno, tenemos la palabra de Maravilla Martínez. Sergio, acá en la escuela romaña, ¿qué siente cuando llevas a los chicos con discapacidad? Siento que, que bueno que por fin alguien se acerca, no echarles una mano porque la verdad que a veces veo que están, están muy solos, no solo sí, no solo ellos, sino todos los deportistas, ¿no? Eh, y no me quiero ni imaginar, ¿no? La soledad y la, la jodidos que deben estar, ¿no? Pobre, porque, porque si los deportistas convencionales, los, los comunes, digamos, eh, están muy solos, eh, imagínate los chicos con discapacidad, sería terrible para, para, para, para ellos, ¿no? Entonces, si puedo echar una manito, pues que cuenten conmigo. ¿no? Y ahí escuchábamos a Maravilla Martínez. Qué lindo que es, ¿no? Sí. <ríe> sí, me <ríe> dice Tenerlo en persona, sí. Qué lindo que es. Y um, cuando los chicos hicieron este reportaje, pasó algo que me contaban fuera de micrófono y yo quiero que me lo cuenten ahora. ¿Qué hacían los periodistas? A ver, ¿sobre qué le preguntaban? Le preguntaba más si estaban algo con Susana Jiménez en vez de concentrarse en el tema de que era padinado. ¿Qué Padrino. Padrina, claro. La padrina de la Fundación Cad. Del... Claro, ves, eh, los medios a veces van solamente porque va el personaje. el personaje Era más que nada por el tema de la farándula, diría yo Claro. Pero nosotros nos enfocamos bien en lo que iba en pasado el evento Claro. Que era el padrinazgo Claro, claro Claro, digo, y después, eh, esto nos da para pensar, también cuando escuchamos y vemos medios, qué recorte, ¿no? De la realidad tenemos. En realidad, sí, yo llegué a mi casa después de ese día y vi un programa también, pero, o sea, no, nunca pusieron, eh, dijeron era que había sido padrina, padrino de la asociación CADES, ni nada. Ah, si no, no, ni lo mencionaron. Ni lo mencionaron. ¿Ni el lugar tampoco? Ni el lugar directamente eh, fue al hecho, digamos, de su pregunta nada más, del reportero, pero que era todo farándula pero... Bueno. Claro si Nos era novio estamos... de Susana Jiménez Claro, <risa> nosotros estábamos más que nada por el tema educativo que bueno, era nuestro tema y por el evento más que nada El evento, eh, recordame ¿En qué lugar y en qué circunstancias se dio? ¿Era padrino de qué asociación? La Just asociación Cádiz El, de chicos que son sordos ah. lo pudimos contactar y pudimos presenciar el evento gracias al papá de un compañero nuestro que mm. es este um, director de, de judo. judo claro entrena a los chicos que son sordos eh, se sí, los entrena haciendo judo sí que iba a haber un evento que era las sordolimpiadas claro era, no me acuerdo bien el lugar donde iba a ser pero era eh, fuera del país en España en Sofía iba Ajá. a ser el próximo campeonato y va a ser ahí perfecto y Maravilla Martínez iba a ser padrino o es padrino en esa circunstancia sí. tomó el padrinazgo de esta asociación Maravilla Martínez y Axel el cantante ah, claro. bueno eh, Axel no pudo estar porque estaba eh, de gira así que no no pudo presenciar pero le guardaron su placa buenísimo bueno nos estamos yendo porque ya estamos sobre el final Eh, ¿Cómo fue hacer esto de Radio en Vivo? Muy bueno Los nervios estuvieron igualmente Pero bastante cómodos Por suerte Claro, eh, digo porque esto es como simultáneo Sale al aire en este mismo momento, sí, mismo momento. Mm, Bueno claro. Gracias chicos este, Buen finalización De, de quinto año y... Muchas gracias Y vieron, escucharon lo que dijo Alexis, ¿no? Este, esta cosa de que uno hizo el bachillerato en comunicación social y en algún momento sale. Vaya a saber no. en cuál momento salga acá. Sí. <risa> y bueno, bueno eh, nosotros nos despedimos y nos reencontramos nuevamente en Hora Libre el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana. Chau, chau. Hora Libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC.